Si yo encontrar la estrella que me guía Si yo encontrará la estrella que me guiará, yo la metería dentro de mi pecho y la venerá. Esperarás y encontrará la estrella que en el camino me alumbrará. Como relámpago de fuego fuiste, que en mi sentimiento entrate, y que en mi sentimiento entrate. Déjate encendido el fuego y entrellámame, déjate estrella llévame a un mundo, Con más verdad, con menos odio, con, con más clemencia y más piedad, romperemos oh, la tiniebla negra que nos engaña, que nos acecha, abriremos un mundo nuevo sin fusiles ni veneno. Me si yo encontrar la estrella que me guiará yo la metería un dentro de mi pecho y la veni era si encontrará la estrella que en el camino. Hvala što pratite te encontrará me daría la fuerza que necesito para vivir en este mundo de confusiones de misiles y de... l'ombra campò l'amore campò la corasone mi che mi un vento mi penso la venirera si incontrarò frega che